Telefónicas en la provincia de La Pampa En este caso ocurrió un caso en la ciudad de Santa Rosa uh -huh. Para charlar este, de este tema estamos en comunicación con la víctima eh, De una estafa telefónica Rosana Venosi Bautista Rosana, Pablo y Valentina te saludan de Kermés Buen día Muy buenos días Hola, buen día A ver Rosana, contanos, ¿qué te ha ocurrido? ¿Y cuándo fue esto? Y El día miércoles me contactan por una notebook que yo había puesto en venta eh, y me, me dicen, bueno, de que sí que estaban interesados, que la persona era transportista de La Serenísima, eh, que el día sábado al mediodía iba a estar acá, que entonces por seguridad prefería transferirme parte del dinero y que la otra diferencia me la daba cuando retiraba la, el producto. Eh, ¿Esto eh, vos lo publicaste en un sitio de compra-venta? Sí, sí, en Marketplace, y uh -huh. que se lo publican en compra-venta, La Pampa y eso. claro ¿Y te llamaron pues, por teléfono? Sí, sí. Mm. Este, al día siguiente me mandan el comprobante de la transferencia e inmediatamente me empiezan a llamar y a llamar porque la, la compra era por mil pesos, por ejemplo, y, y me habían depositado mil Entonces me llama la persona llorando, eh, desesperado, eh, porque la mujer se había confundido y que eran todos sus ahorros y que era para el nacimiento de su bebé. Y es como que te agarran en un momento muy vulnerable y lo crees, o sea, y tenés el comprobante de la transferencia, que por favor le devuelvas el dinero, que obviamente yo lo que menos tengo es intención de quedarme con dinero ajeno. Entonces, como, y que te van a llamar del banco. Ah. Que necesito ir a un cajero para verificar porque al darse cuenta del error, es como que denunciaron la transferencia y que el banco retuvo la, la transferencia hasta verificar que era yo la que, a quien se le iba a depositar. Uh -huh. Cuando cuando Voy al cajero y me llaman, me llaman del banco, eh, es como que tenés tus dudas, porque siempre uno piensa, a mí no me va a pasar, le pasa a los demás o los demás, mm. no sé cómo caen, pero bueno, te llaman. Eh, y te convencen. Y... Sí, sí, sí, pero a ver, vos no tenés idea de la magnitud con la cual está armado, de la cual, o sea, tengo audios, tengo todo, absolutamente todo, eh, donde es totalmente creíble, tenés el comprobante de la transferencia, okay. tenés todo cuando se comunican, se comunican desde el banco, te dicen, es más, eh, desconfiando de eso, yo le pido el nombre de la persona que, que me llama del banco, eh, como sé la dirección de la sucursal que ellos me dicen que llaman, que es de la sucursal del Banco Pampa, de Capital General, le pido el domicilio del banco, lo saben, o sea, o sea, me lo dicen bien, entonces como que crees y vas haciendo los pasos que ellos te dicen, y cuando estoy haciendo eso me doy cuenta de que me están creando un usuario, eh, otro usuario, uh -huh. o, eh, otro usuario de, para hot banking. Sí. Entonces como que empezás a tener desconfianza, que yo, y ellos te van hablando, hablando. De casualidad en el cajero de al lado escucho de que el muchacho de al lado le estaban haciendo exactamente lo mismo, o sea, que estaba dando los mismos datos que iba dando yo sobre otra transacción, obviamente. Sí. Pero es como que ahí me pongo alerta y me sale un ticket, un token, que yo nunca en mi vida he dicho un token. Y ahí es como que empiezo a cortar, bueno, en eso llega la policía porque detecta teléfonos eh, hablando dentro de los, de de los cajeros, caja. y inmediatamente empiezo a llamar al Banco de la Pampa, Red Link, al número que aparece en el cajero, eh, pero no logramos, eh, y llamábamos eh, es más, los policías voluntariamente de sus propios teléfonos llamábamos, llamamos todos permanentemente, que eso está registrado en las cámaras de, de, del cajero. Sí. Y no hubo forma de comunicarse por casi 50 minutos. Para cuando logro comunicarme, eh, ya me había bloqueado el. O sea, cuando llega la policía y yo me distraigo un ratito, me retiene la tarjeta del cajero. Ah. Que incluso queda en una opción retirar efectivo. Entonces la policía me, te, me decía que yo tenía que ir a la sección a la sala de decía yo no puedo dejar el cajero donde dice retirar efectivo eh, y con la tarjeta mía puesta. Claro. Entonces, en eso me comunico con el banco, el banco me dice, no señora, dice, pero qué problema se hace si su caja está en cero. Me digo, ¿cómo que está en cero? sí, me dice, digo, pero mi miedo aparte es que hayan sacado un crédito. No, sí, ellos saben, sacaron un crédito. Y dice, pero con lo que tardó en comunicarse, eh, ya tuvieron tiempo de hacer todo. Claro. Y te da mucha impotencia porque es como que, vos decís, eh, hoy por hoy estamos obligados a hacer todo en forma digital. Uh -huh. Entonces, y te pasa una cosa así, si te das cuenta que te están estafando y no tenés forma de pararlo. O sea, cuando habría, o sea, si todo es digital, eh, vos tendrías podrías tener una opción que diga bloquear mi cuenta en el cajero, o sea, podrías tener otras opciones Diga, bueno, no me pueden eh, defenderme, defiendo, pero no, no tenés forma de parar algo aún dándote cuenta que te están estafando. Entonces ¿Qué? como que te da mucha impotencia, eh, obviamente hago todos los pasos que corresponden, después voy a la policía, mm. después al día siguiente voy al banco con la denuncia, en lo cual digo que quiero dejar manifestado eh, lo que me pasó y la demora en atender y que se podría haber evitado, a lo cual el banco obviamente me niega que haya libro de quejas, no me permiten dejar la queja, lo eh, cual digo que yo hoy voy a ir a defensa del consumidor por este motivo, y, pero el tema es que te encontrás con que no hay forma, o sea, y que no hay ninguna verificación, porque si ellos me dicen, como me dijeron, que el banco con el tema de la pandemia no tienen personal suficiente para atender el teléfono, o sea, tienen que darte otras herramientas, y el banco me informa de que el crédito se me va a cobrar igual. Rosana, ¿qué, qué, ¿qué te retiraron de la caja y de cuánto es el monto del crédito que te sacaron? A mí en la caja me quedaban mil pesos mm. eh, que me lo sacaron, obviamente. Sí. Y el crédito fue de mil pesos, que obviamente con los intereses y todo eso te sale 250 y pico mil pesos. Mm. Eh, eh, pero eh, más allá del hecho, yo, sí. mi intención de que esto eh, se publique es para que la gente... Eh, esté advertida, pero... Porque ya te digo, es, es... Es como que todo el mundo cree que no te va a pasar y te pasa. Entonces, como vos decís... Y generalmente cuando le pasa a alguien decís ¡Ah! Le debe haber pasado a alguien que no tiene conocimiento uh -huh. o le puede haber pasado a alguien que... Y no. Y nos pasa todo porque vos vas a la policía y no precisás ni siquiera explicarle lo que te pasó. Uh -huh. Donde decís, me hicieron otra vez decís, ¡Ah, sí! Se equivocaron en un cero, después le hicieron tal cosa. O sea en todo en la policía en todos lados ya saben cuál es el modo de operación y en el banco también el, el banco pero eh, cobra sí o sí el crédito entonces es como que decís qué interés pueden tener en proteger al cliente cuando eh, ellos aseguran el crédito que lo van a cobrar sí o sí claro. Rosana, ¿y, donde... ¿y ellos pueden rastrear eh, dónde se hizo el retiro del dinero o no? ¿No hay forma sí. de, de ubicar? Eh, Cuando o rastrear? yo logré comunicarme con Redlink a la noche que después de la policía me hacen llamar un número sí. donde me pasan eh, de Redlink con una fiscalía de, in, de delitos eh, informáticos sí. no sé cómo es. Sí. Eh, te dicen que sí, que el dinero fue transferido a dos cuentas que mandaron mail A esas, a esas cuentas para avisar de que provenían de un fraude telefónico, pero de ahí en más no tendrás más nada, o sea, no, nada. Y cuando vas al banco te dicen que lo único que ellos pueden hacer es una auditoría interna o no sé cómo se llama el procedimiento, pero que es interno del banco, nada más. Claro. O sea que ninguna solución de, de, de, de que vayan a, a, a devolver eh, la plata no te dieron ninguna. No. Bien. Solamente que el crédito me lo van a cobrar igual. Claro. Eh, Roxana, ¿y vos vas a hacer una presentación en defensa del consumidor? Sí, ahora en un rato. Bueno, bueno eh, ojalá que te den una respuesta. Eh, no sé si quedó algo que nos quieras contar. Eh, si no, gra gracias. Bueno, gracias. Gracias por el espacio. Bueno, eh, que tengas buen día. Bueno, gracias igualmente. Roxana Venosi Bautista, eh, una víctima más eh, de las estafas eh, telefónicas que están a, las orden, a la orden del día en... en... En todo el país, te diría. ¿Eh? Y ahora una nueva modalidad.